Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función, pasen y vean. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te trata este día? Hola, soy el robot de Silvio. ¿Se escucha bien? Prueba de sonido. Bienvenido, robot de Silvio, nuevamente a este programa. ¿Cómo está funcionando este robot? ¿Robot? De nuevo estamos de vuelta aquí en la 6.90, igual que la Calandria en medio de El Vendaval. Conduce Braulio Domínguez, opera Sebastián. Ah, te bajaste la actualización con rima, qué bueno, me encanta, para mí esa es la mejor, me encantaría tenerla también. Muchas gracias a Sebastián Gómez lo hacía rato que no nos veíamos acá... En esta radio haciendo el programa en vivo. Así que le agradecemos enormemente a un montón de gente porque le mandamos los audios a último momento, esas desprolijidades. Pero no es la única radio en la que sale este programa, ¿no, Robot? Así es, amo. <ríe> vamos, dijiste, vamos de vamos. Vamos, vamos a Bernal Braulio Domínguez. Aún podemos ir a FM Ajuna de Bernal en el 94.7 MHz. Así es, Ajuna.fm, la página web. Ahí también puedes escuchar este programa y si de Bernal volvés a Matadero, también en la retaguardia, la retaguardia.com.ar. Según página 12, el Netflix de los juicios. y si como quien no quiere la cosa volvemos para el sur la enusa bellanera algo más que rock.ar también se suma muchas gracias julio en algo más que rock en radio que nació hace poco y que sigue creciendo ¿Cuáles son las vías de comunicación, Silvio? Malfunción, malfunción, system ready error, system ready error.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 atornillando al robot, me pongo en funciones humanas, aquí Silvio Florio con el primer mensaje de la mañana nos manda Bárbara Giusti de Lobos mientras me divierto con la radio Ja Ja. ¿Quién es Bárbara Giusti de Lobos Silvio? Bárbara justi es integrante de una organización llamada Fuerza Ecológica que enfrentan un gran dilema ambiental en, en Lobos, que es la cabecera del partido homónimo. Ahí encontraron muchos agrotóxicos en diferentes puntos del pueblo. Pero mejor que esto lo explique Bárbara Yusti. Muy buenos mediodías, Bárbara. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. Genial. Eh, bueno, sí, como decían recién, el, estamos eh, atravesando una situación bastante choqueante en, en nuestra ciudad. A partir del estudio que se realizó eh, por los vecinos, eh, se encontraron bastante cantidad de moléculas de agrotóxicos en presentes en, en los diferentes puntos de, de toma de muestras que se hicieron. Pero, bueno, nada no, igual, primero, eh, gracias por este espacio y por, por seguir difundiendo esta noticia que mientras a más lugares llegue más beneficiados nos vamos a ver para que se visualice la problemática de las derivas de los adrotóxicos, que es algo que todavía se sigue negando. Eh, bueno, por empezar, nosotros, eh, desde el, tanto de las de, desde la organización de fuerza como eh, desde la agrupación que se realizó a partir de, del tratamiento de las ordenanzas, que no sé si ya lo había mencionado en el audio anterior, eh, nos organizamos. No, no. Ah, bien, perfecto. Cuando se empezaron a hacer el tratamiento de las ordenanzas eh, que regularían en un futuro los agrotóxicos en nuestra ciudad, eh, la Comisión de Medio Ambiente convocó a diferentes organizaciones, o sea, nos brindó un espacio como para que nosotros pudiésemos ofrecer eh, conocimientos al respecto de los diferentes temas que se tocaban en las ordenanzas. A partir de esas reuniones que eh, finalizaron en diciembre con la promesa, digamos, de seguir este año, esto fue en el 2020, eh las organizaciones que formaron parte de esa comisión se organizaron, o sea, se nuclearon en lo que se llamó Núcleo Ecológico. El Núcleo Ecológico estaba formado por Fuerza Ecológica, la Junta Vecinal de la Laguna de Lobos, Ecolobos, Coplaza, la Alianza Clima, Vida y Salud, el Frente de Izquierda de los Trabajadores y la Casa de la Cultura de Lobos. Y fue entre todas esas organizaciones que... Eh, se decidió empezar, o sea, impulsar desde digamos desde nuestro lado el estudio de Impact, el estudio del monitoreo ambiental que necesitábamos no solamente para conocer cuál era la situación ambiental de base de la ciudad de Lobo, sino también para que, o sea, que sirva para para el tratamiento de las ordenanzas que se estaban queriendo aprobar. Era como algo que es necesario Intentamos que surgiera del, de por parte del municipio porque nos parecía necesario para el tratamiento de las ordenanzas, entonces les pedimos a través de cartas y demás que, o sea que salga de ellos porque la verdad que salía bastante, era muy importante el monto que había que pagar y creímos que podía llegar a realizarse por parte del municipio, pero no hubo respuestas positivas, entonces nos empezamos a mover como a agrupación, Eh, como agrupación, como núcleo ecológico Entonces convocamos a la comunidad Formamos eh, El APAL Que fue el aporte por el ambiente de Lobos Y se creó una cuenta bancaria Siempre, o sea, con eh, Digamos, mostrando Con total transparencia a la comunidad Para que no hubiese ningún tipo de controversia claro. Ni que se dijera nada que no uh -huh. Como suele pasar que la gente habla <ríe> eh, Y a partir de De De la creación de esta cuenta se recaudó, o sea, a través de diferentes actividades, se recaudó el monto total de los, de los análisis del laboratorio que habíamos seleccionado y los logramos realizar. Se formó un dentro del grupo de núcleo un grupo de muestreo, como un subgrupo, que se iba a encargar de hacer toma de muestras, de coordinar todo lo demás, siempre igual con la confirmación de, del resto del núcleo, ¿no? No fue un así, laboratorio privado, ¿verdad? Estamos hablando sí, del INTA Valcarce. Claro, fue el laboratorio del INTA Valcarce, que llegamos a ese laboratorio por, eh, o sea, primero que se hizo un estudio súper exhaustivo de, de los posibles laboratorios que hicieran ese, ese tipo de análisis, y eh, por recomendación de, de profesionales, no llegamos a ese laboratorio y decidimos hacerlo, hacerlo ahí. Cuando hablabas de ordenanzas, eh, sí. Bárbara, eh, ¿cuál era la, cuál es la ordenanza que rige actualmente en el partido? ¿Cuál es la distancia mínima para la que se permite fumigar? Ese eh, ese fue un punto de discusión muy importante porque no hay ninguna ordenanza que regule los agrotóxicos en robos. Por eso fue la urgencia de presentar diferentes proyectos eh, como para digamos, como para contrarrestar, o sea, para hacer contrapartida a la única ordenanza que se estaba presentando, porque no teníamos ninguna, entonces fue como todo medio apurado, y actualmente no hay ninguna ordenanza que regule eso. Y desde el punto de vista de la salud, ¿eh, ¿hay algún tipo de registro eh, que indique cuánta cantidad de, de enfermedades o enfermedades crónicas han surgido a partir de estas fumigaciones indiscriminadas? No, la verdad es que eso eh, es, es un problema digamos dentro de un pueblo que desde su origen es es rural por decirlo de alguna manera porque no se la, las enfermedades que tienen relación directamente con eh, la la ingesta o bueno la contaminación por agrotóxicos en lobos no se no se visualizan como, como resultado de esa problemática. Simplemente lo tenés, esa, esa enfermedad, ya sea, no sé, eh, afectación, perdón que se me cae el teléfono, eh, de la glándula tiroides o diferentes tipos de cánceres o cuadros agudos de, de, de problemas pulmonares y demás, no se relaciona directamente, no, en ningún momento te dicen, bueno, vamos a hacerte un estudio para analizar a ver si en tu cuerpo tenés eh, presencia de aromatóxicos. te derivan, si no lo pueden tratar el te derivan a Buenos Aires o a La Plata, pero nunca se no, digamos no se desenmascara eso. Es como es como una mala palabra, ¿no? nunca desculpa de los aromatóxicos. Estamos dialogando, si recién entras al programa, con Bárbara Giusti, integrante de la organización Fuerza Ecológica. Y una vez, Bárbara, que han llegado los resultados del INTA Valcarce, ¿con qué panorama nos encontramos? Nos encontramos con un, peor, un panorama peor del que nosotros realmente esperábamos. Eh, se encontraron moléculas de un montón de arotóxicos, para que tengo un machetito en el agua subterránea que es la que consumimos diariamente para tomar, se encontraron un total de 11 eh, diferentes tipos de plaguicidas, cinco herbicidas, tres insecticidas, dos fungicidas y dos sinergistas. Pero eh, lo lo O sea, la parte más grave, digamos, de todas las muestras que se hicieron sobre aguas subterráneas fue la muestra número 9, que fue eh, realizada en la bomba número 19. Las bombas, o sea, el, el sistema de agua corriente de lobos <coughs> se abastece a través de bombas de succión que están ubicadas en diferentes puntos. Esas bombas abastecen al tanque a un tanque central, eh, o sea, con su debido tratamiento para hacer que el agua sea potable. Analizamos una de esas bombas, que era el número 19, que estaba camino, en un camino, digamos, eh, en la zona periurbana de Lobos. En esa bomba se encontraron... Uh, perdón. En esa bomba... ¿Les molesta si apago la cámara? así no tengo problema con el celu, porque ahí... vamos. En esa bomba número 19 se encontraron eh, dos... o sea, lo agrotóxicos en, en cantidades exorbitantes fueron los 2,4-D, que estaba, el valor que se encontró estaba 45 veces, 45, o sea, una locura, 45 veces por arriba del umbral de eh, la Unión Europea, o sea, el estudio de impacto se hizo en base a los valores de la Unión Europea. Se encontró a tracina, que estaba 6 veces por arriba de los valores del umbral, y 2,4 dB, que está cinco veces por arriba. Esos fueron eh, los valores como que estaban exorbitantes, pero después se encontraron eh, los otros que, que les mencioné. Y Perdón. en la muestra... Sí, decime. Te hago una pregunta. Eh, esto de los valores de la Unión Europea, ¿qué significa? ¿Lo que está permitido dentro de la Unión Europea para que esa agua sea potable? Eh, claro, para que, eh, digamos... Claro, lo que está permitido como para que el humano pueda vivir en ese medio bien. Después, por arriba de eso, eh, afectaría enormemente a la salud humana No solamente a la salud humana, sino también a todo el medio ¿no? Es como un ecosistema, formamos parte de algo muy claro. Gracias, gracias, te dejo continuar No, está bien el problema eh, Y en la muestra número 13 eh, Bueno, la muestra número 13 se realizó en un pozo de, digamos, de agua porque dentro de lo que es el casco urbano, la, la planta urbana está alimentada por el agua corriente, no te llega el agua corriente, pasa por tu casa, pero lo que es por fuera del, del casco urbano, el agua corriente no llega, entonces se realizan eh, pozos de extracción, como normalmente. En uno de esos pozos está eh, de, o, digamos saca el agua directamente de una zona de reserva del acuífero, ese pozo fue el que presentó eh, se detectó también 2,4D y atracina en el 2,4D se presentó, o sea, se presentó en una cantidad más exorbitante que en la en anter, la anterior muestra y la atracina también estaba muy por encima del umbral de, de la Unión Europea. Eso fue lo, lo más más más alarmante que tuvimos. Bueno, después se encontraron eh, plaguicidas, herbicidas, insecticidas fungicidas y sinergistas en el agua de lluvia, que se tomó una muestra en la plaza, en la plaza céntrica de Lobos, se tomó una muestra de, de agua de lluvia y se, se encontró por ejemplo 2,4-D y fipronil y un metabolito de la, la tracina como para nombrar alguna pero sí, fue bastante, la verdad que el, el, los resultados del análisis nos dejaron bastante shockeados. Eh, eh, se encontró también en agua superficial, en sedimento, en material vegetal, en suelo. Eh, algunas de las muestras, por ejemplo, eh, de agua y de suelo se tomaron en, en una escuela rural que queda en Chacras, que está dentro del Partido de Lobos, y también se encontraron agrotóxicos ahí, obviamente. Eh, pero bueno, hasta el momento... Eh, Como te decía, no, nada, nada, ningún estudio ni ninguna eh, evidencia científica, por decirlo de alguna manera, daba eh, digamos, daba, no, denotaba esto, eh, la presencia de agrotóxicos en todos los espacios y este es el primer estudio que se realiza. Entonces, bueno, ahora estamos viendo cómo se procede con, con estos con estos resultados, con esta realidad que estamos viviendo, tenemos la en todos lados. Lo tomamos, lo caminamos, lo comemos, lo vivimos, y es un poco duro también, porque a nosotros nos toca vivir ahí, no te podés mudar. Ah, bueno, esto está recontra pasado de agrotóxicos, no te podés mudar, eh, porque no es así de simple, simplemente tenés que vivir. ¿Y qué pasó a partir de que llegan estos resultados? cuando eh, llegan estos resultados? cuando se enteran ustedes de estas tremendas noticias? ¿Sí? ¿Y qué sucede al respecto? Vos mencionabas hace un rato cierto negacionismo, podemos decir, ¿no? Como, a sí. ver, teniendo una tradición rural, el espacio, sí. como el lugar, sí. luego, como que, bueno, pero es, es, es lo que nos da de vivir el campo, esto, ¿hubo alguna alguna consecuencia de, de que se conozcan estas cifras? Eh, sí, bueno, en un principio los resultados llegaron a nosotros, digamos, dentro del grupo núcleo, y creemos que lo mejor, porque, digamos, los resultados llegan crudos del laboratorio, tipo, mucho, muchas cifras, muchos números, y eso hay que, digamos, hacer una comparación, eh, como desglosarlo, como para bajarlo más en limpio. Entonces estuvo trabajando en eso antes de, de, digamos, de pasar la información a la comunidad completa o al municipio, se hizo una evaluación primera dentro del, de lo que fue el grupo de muestreo y el núcleo a partir de, de esa primera digamos, de ese primer pantallazo simplificado que se realizó se pasó la información eh, se hizo una conferencia de prensa y se emitió un comunicado al municipio y al honorable consejo deliberante que eran quienes están en tratamiento de las ordenanzas de los cuales por un tiempo largo no recibimos eh, no recibimos una respuesta. Está bien igualmente que era una información como bastante shockeante y para poder emitir una, una respuesta a, a semejante problemática capaz que tenían como que gestarla. Y bueno, estuvimos esperando y hasta hasta la semana pasada que la, eh, el secretario de gobierno emitió una nota a la palabra, al la palabra, eh, diciendo que Eh, se iban a digamos como municipio estaba muy preocupados por los resultados obtenidos y que se iban a realizar nuevamente digamos otra etapa de muestreo y esto había que seguir evaluándolo y que frente a la a la realidad que estamos viviendo ellos eh, esperan poder remediar de alguna manera los efectos o sea todo todo el desastre que está en la que en el que estamos en el que vivimos pero por eh, fue algo algo que a mí me hizo un poco de ruido, fue que en, en la nota aclaró como para calmar a la comunidad de que los valores, ninguno de los valores sobrepasaba los, los establecidos a nivel nacional, o sea, que según la normativa nacional eh, todavía está todo bien. Pero bueno, la, o sea, o hay que rever un poco el tema de la normativa y los límites que se proponen a nivel nacional Oh, o sea, dejemos de, dejémonos de mentir ¿tú? no podemos vivir con esto Así claro, que... claro y repercusiones sí, a de nivel las cosas. a y nivel y comunidad sí, a nivel tu vecina, no sé, que te la encontrás en la panadería y se enteró de esto, más allá de esto, más eh, institucional, eh, gubernamental claro. que mencionás sí, eh, fue eh, yo siento como que en, en la ciudad hay, como que se genera una brecha separa a quienes están con el campo y quienes están en contra del campo, y la realidad es que nadie está en contra del campo, pero bueno, eso sí se genera en Lobos. Entonces, eh, está la gente que niega todo esto, que es como que en, es un invento nuestro para ir en contra del gobierno de turno, para perjudicar al campo, y no sé qué, y que nada que ver, porque nadie más que nosotros estamos a favor de que De, de que se sigan, digamos, promoviendo otro tipo de, de producción No sé, como que en lo que necesiten ayuda siempre estamos ahí ¿no? no se está trabajando en contra de Sino a favor de la salud de toda una comunidad Y de todos los seres humanos, básicamente Pero sí, claro. hemos recibido ese tipo de comentarios De que esto es mentira, esto es mentira de ustedes Incluso en las redes sociales se ve un montón eh, Pero hay otra parte que está muy preocupada realmente porque es eh, veneno, básicamente estamos consumiendo veneno y, y sí, estamos preocupada No quiero tu veneno, las aguas bajan turbias en el partido de lobos. Señor operador, llévenos de acá a la deriva, un separador y volvemos. No te vayas, Bárbara, que seguimos con la entrevista. Gracias. Sebastián. Dale. Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño. No te preocupes, según la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness ¡Viva! y perros contentos. Campaña por el agua limpia en las escuelas, agradecemos a Leo de Exaltación de la Cruz, que ensancha el panorama que nos está brindando Bárbara. En el Día Internacional de las Luchas Ambientales seguimos exigiendo los estudios integrales del agua en las escuelas de la provincia. A principios de mayo enviamos una nota a todos los consejos escolares de la provincia. En el texto de la misma, exigíamos prontos análisis integrales del agua de las escuelas, incluyendo metales pesados y agrotóxicos. Hoy, luego de un mes, no hemos obtenido respuestas significativas, por lo cual ampliaremos nuestro reclamo llegando a las dependencias estatales, municipales y provinciales. Hoy, en el Día Internacional de las Luchas Ambientales, nos seguimos preguntando ¿el agua de las escuelas es realmente potable? ¿De las escuelas virtuales o de las escuelas presenciales? Estos análisis de las escuelas virtuales no se están haciendo. Y lo que había sucedido, comentaban en un encuentro de pueblos fumigados hace unos años, es que eh, habían tomado muestras, creo que de la UTN, era de una universidad nacional, en escuelas rurales, distintas escuelas rurales, y habían encontrado agrotóxicos, obviamente, y... Después se había eh, culpado a las directoras, que cómo habían permitido ingresar a gente ajena al sistema educativo, a la escuela, a tomar muestras, este, culpando, eh, como si la culpa fuera de las directoras sino no de, de estos agrotóxicos. Siempre en el recuerdo, Ana Zavaloy, la maestra fumigada que lamentablemente falleció. Seguimos entonces en Mis Hijos Están con el Padre. Bárbara, ¿todavía estás ahí? Sí, obvio, estoy acá escuchándolos. Muy bien. Ante la pregunta de Braulio, de en, el encuentro en la panadería, y si, cómo ha tomado la comunidad esta noticia, ¿qué eh, acciones futuras piensan hacer? ¿Cómo piensan amplificar esta noticia en, en la comunidad? y eh, lo bueno después de haber realizado ese primer informe que era como más simple se realizó uno que es más extenso y completo que ya también salió digamos se fue entregado a la comunidad esta es una esto todo esto que se, se fue recopilando esa información obviamente que pertenece a, a todo el mundo es totalmente abierta y cada uno lo puede usar cada organización y cada red de vecinos y demás lo puede utilizar como como piensen que, que es mejor eh, una de las cosas en las que se piensa trabajar a, en breve y ha cortado en un breve lapso de tiempo es en empezar a relacionar todas las, las enfermedades de las de personas que se que viven en lobos y otras que ya no están que han sufrido ese tipo de enfermedades eh, relacionadas principalmente con los aros pero que no fueron visualizadas de tal manera Ese fue un eje muy, uno de los ejes más, digamos, como chocantes por el cual la gente se acercó a nosotros, ¿no? Una vez que publicamos el informe, eh, la gente empezó a decir, que a contar que, que en su familia todos tienen problema de tiroides, o todos tienden a tener cánceres a temprana edad, o que sus familiares han fallecido de cánceres, y bueno, eso fue muy, muy chocante, muy chocante pero creo que es uno de los primeros ejes en los que se piensa trabajar, además de la próxima etapa de muestreo que se tiene que hacer, eh, ese es un eje muy importante. Una, una encuesta epidemiológica es, es algo que teníamos en mente y, y recopilación de datos de ese tipo para ver, eh, nada, cómo se puede seguir <coughs> promoviendo la visualización de esta problemática, porque estaría bueno, por ejemplo, que... Cuando uno llega al hospital, eh, al hospital de Logos, con una afección, no sé, de, relacionada por este tipo, ya sea en la cutánea, pulmonar o, o algo más grave, se ha tratado, digamos, integralmente, que se tenga en cuenta que el, la presencia de agrotóxicos en un montón de puntos ambientales en nuestra ciudad es un factor de, de productor de enfermedades y no que se ignore y que se pase a otro tema porque me parece que es necesario para poder para poder tener una salud real, porque si no nos estamos mintiendo. Y además que quede registrado en el boletín epidemiológico nacional, como bien lo había señalado en este programa Javier Sousa Casadiño, nuestro ingeniero agrónomo de cabecera. Claro. De confianza. Uh -huh. Y tengo otra pregunta eh, en otro sentido. Eh, ¿Es muy difícil, muy caro hacer este tipo de estudios para otra comunidad que quiera hacer un análisis así? ¿Es posible? ¿Es un lío? Eh, es caro, sí, pero es posible. Es posible. Nosotros somos, digamos, nosotros digo como toda la, la agrupación de núcleo ecológico, Somos personas comunes y corrientes, no hay ningún millonario que nos haya pagado los estudios y lo, y lo conseguimos. Sí, cuando te dicen el número que tenés que pagar es como, uy, no sé cómo vamos a hacer, pero lo hicimos. Yo creo que desde el... cuando los vecinos se agrupan, la comunidad se, se, se une, es posible todo. no A nosotros, o sea, básicamente los estudios fueron pagados por la, por la comunidad, es así. Y yo creo que de cualquier comunidad se puede organizar y... y y lograr lo que lo que necesita, eh, de todas maneras estaría bueno que a partir de, disculpame Julio, a partir de, de, digamos, somos un montón los pueblos fumigados, ya somos cada vez más y ya nadie puede ignorar esta realidad, me parece que a partir de, de la masividad de la gente, de la cantidad de gente que somos, eh, tal vez incluso este tipo de estudios empiece a salir <coughs> como una respuesta natural del Estado y y no nosotros como comunidad de vecinos afectados, que encima, que somos los que estamos afectados, tenemos que ocuparnos de hacer estos estudios, ¿no? Eso sería como una una utopía. Una utopía a corto plazo. Sí, ojalá. Sí, entre tanta distopía, ¿verdad? ¿Cuántas sí. pandemias entran en una pandemia? Esto ya es Mal. una mamushka de pandemias. Pero la situación de los agrotóxicos ya es de vieja data. Sí. Eh, la pandemia ha contribuido, la pandemia del coronavirus, a, oc a ocultarla aún más, en mi humilde entender. Sí, es muy posible. Y para hacer estos análisis no hace falta eh, ir con, eh, ser un ingeniero agrónomo que está pidiendo, cualquiera que se acerca puede pedir esto, no es como algo burocrático. Lo difícil es eh, juntar la plata, puede ser, pero eh, no hace falta otro requisito. Eh, no, no, totalmente. Incluso eh, nosotros, o sea, desde el grupo de muestreo, eh, está la idea de realizar como un, un protocolo de cómo nosotros realizamos los estudios para hacerlos adecuadamente y que esté a la mano de cualquier vecino que quiera eh, hacerlo realizarlo, porque hay hay una manera de realizar la, la toma de muestras y su posterior almacenamiento y demás eh, y eso está bueno, tenerlo a mano para cualquier otra comunidad o cualquier grupo de vecinos que se quiera claro eh, sí, que los quiera realizar, pero es, es son un, un par tutorial. de puntos claro, es como un tutorial, un par de puntos a tener en cuenta, pero lo puede hacer cualquiera eh, incluso la gente del laboratorio del INTA Valcarce es súper amena súper amables, siempre que necesitamos o tuvimos una duda eh, nos asistió y nos aclaró la duda yo creo que es es mucho más simple de lo que uno por ahí se puede imaginar eh, como que el, el impacto de, de la realización de estos estudios es tan grande que uno dice no, debe ser re complejo, re difícil, pero no, se hace eh, pasan los días y te das cuenta que lo estás haciendo estás en eso, eh, es muy loco darte cuenta de eso buenísimo y hablando de la grieta agraria en lobos cómo viene el tema de la agroecología es, Hay es, experiencias es como... pocas algunas Hay experiencias hay, eh, hay polos digamos hay vecinos que, que tienen digamos que hacen producción agroecológica pero ya te digo es, es si, si no hay todo un, un sistema que lo acompañe y promueva a la agroecología eh, te ves truncado es como que porque los agrotóxicos por más que vos no produzcas con esto con estos químicos te llegan y le llegan a tu tierra y le llegan a, tu, a tus plantas y entonces es como es imposible <coughs> a los productores agroecológicos eh, de acá es un tema que, que los preocupa porque más allá de que haya, por ejemplo, no sé, una franja que se deje sin fumigar, ponerle, digamos, alrededor de la planta urbana de lobos, los aerotóxicos le llegan igual, eh, lamentablemente es eso. Entonces, por eso también, eh, desde siempre, ¿no?, no como agrupación, eh, lo importante era promover el, un cambio sistemático, digamos, de todo el sistema general de uso de aerotóxicos y los paquetes tecnológicos se llama es por ahí que hay que ir, no es ir generando cada vez, eh, digamos, distancias más largas de, de, de, de aplicación, de no aplicación, sino que vamos a por un cambio de sistema, que es lo que nos va a llegar, nos va a hacer mejor <risa> vivir más tiempo, básicamente. Así que es medio de complejo el tema del del agro, del, de producir, digamos, eh, agroecológicamente en los... Claro, sí, sí, está bien, está bien, se entiende. Bien, claro, y que... Jorge Fandermolle tenía su tema Cristo de las Redes, que eh, hay redes eh, sociales, de lobos, de estas organizaciones que vos mencionabas, para quien quiera seguir informándose, contactándose con ustedes. Sí, sí, sí, sí, hay un montón. Todos los, los Instagrams y Facebook de las organizaciones que formaron parte... <coughs> Eh, tienen un montón de información, la mayoría subió los informes completos, o sea que están a disposición de toda, de todo el mundo. El que quiera entra, se lo baja, lo descarga lo tiene. Y otra cosa que se, se hizo recientemente es un grupo de WhatsApp abierto a toda la comunidad, todo el que quiera participar y volcar sus dudas, volcar sus inquietudes o nuevas, no sé, propuestas de lo que sea. Está abierto a toda la comunidad para todo, así que si querés después eh, se los paso y así lo siguen como digamos lo van pasando y se suma todo el mundo, toda la gente que quiera, y hacemos de esto algo enorme. Acceso a la información más clara que los agrotóxicos es lo que está proponiendo Bárbara justi integrante de Fuerza Ecológica. Bárbara, muchísimas gracias por tu intervención. No, por favor, muchas gracias a ustedes, es, ha sido un placer, ha sido un placer y las veces que necesiten de cualquier tipo de información, eh, cuentan conmigo y con todas las organizaciones. Muchas gracias. Gracias. Y siguiendo a mole luego de agarrar ese cristo de las redes, navega, navega operador. Non te apures, cara blanca Que no teño que me Amigos, moi bonos días Aqui penso en la vida Las madres que sufren Los hijos que vagan sin techo, sin pan ¡Felida! ¿Ya le preparaste la vianda a José? ¿Quién es? ¿Cómo? quiere es José? El hombre que vive acá en el taunus abandonado. ¿En, ¿En el pasaje, Elvira. Pero yo no sé cocinar. Bueno. Ningún plan de vacunación contempla las personas que viven en situación de calle. Solo en la ciudad de Buenos Aires... Eran 7.500 hace dos años, según el censo que organizaron las organizaciones sociales. Todos coinciden que la cifra trepó notoriamente debido a la pandemia. Vamos a escuchar a la investigadora del CONICET e integrante de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, Jorgelina Dillorio. En primer lugar, dios se visibilizó algunas desigualdades que ya conocíamos en relación a, a la población. Básicamente, el no acceso a los servicios de salud, porque todos los servicios estuvieron cerrados, tanto gubernamentales como de organizaciones de sociedad civil. o La posibilidad de acceder a elementos de protección como este barbijos, alcohol en gel o una buena alimentación son las cosas que no se pudieron garantizar durante la cuarentena. Profundizó la brecha digital y la brecha de acceso, no solo afectivos sino a servicios, con lo cual algunas estas organizaciones además garantizaron el acceso en algunos casos al IFE, porque además es población que no accede, digamos, que es víctima de violencia institucional, no solo por fuerza de seguridad, que además aumentó en el contexto de la pandemia para esta población, sino además el no acceder a las políticas públicas o a los servicios que corresponden por la situación, es parte de eso, la verdad que las organizaciones garantizaron en algunos casos que esta población pueda acceder y eso fue un paliativo. Estamos hablando de personas que están en situación de calle, personas que además tienen algún consumo problemático, personas que no acceden al sistema de salud en general, lo cual las convierte en un grupo con mayores vulnerabilidades. Como dice el periodista Braulio Domínguez, ¿por qué será que se dice que una persona vive en situación de calle y no se dice que una persona está en situación de riqueza? Sí, sí, sí. Me fui a tomar ese vasito de agua, que seguro debe tener algún cóctel por ahí. Para volver a mis hijos están con el padre. Y una nueva plaga, Braulio, ¿te gustaría? ¿Cuál? Según titula el medio El Grito del Sur, elgritodelsur.com.ar, el arbolado público y su nueva plaga. Con la poda descontrolada del gobierno porteño, continuamos perdiendo el follaje frondoso que nos brinda oxígeno y filtra sustancias contaminantes, entre otros beneficios. María Angélica Dillá, como que también supo pasar por este programa. Sí, hemos charlado con ella. De la organización Paren de Mutilar Nuestros Árboles, nos manda un audio comentando esta nota interesante del Grito del Sur. Decime que querés escucharlo, porque si no, ya no tengo salida. <risa> Quiero escucharlo. ¡Oíd, mortales! ¿Por qué es árbol que da tan hermosa sombra? Despeje de luminarias. No, dejen ese árbol, ya lo podaron este invierno. Despeje de luminarias. No, no, no, no toquen ese árbol, es el árbol preferido del sorsal. Despeje de luminarias. El despeje de luminarias... Suena como una letanía en toda la ciudad. Es una excusa para podar que oculta que las nuevas luminarias fueron colocadas sin tener en cuenta el arbolado preexistente y que muchas veces la iluminación no cumple con los luxes exigidos en el pliego de licitación. Es una muestra más de la falta de planificación integral del espacio público. El despeje de luminarias no se incluye en la ley 3263 como justificación de poda. Han inventado este sistema que por una por una mala planificación del del cambio de luminarias, los árboles tienen que pagar. Y, por supuesto, nosotros, porque nos perdemos todos los beneficios del arbolado. Ya sabemos que todos los beneficios del arbolado son los beneficios del follaje frondoso, no de esos pobres palitos con algunas hojas que nos deja el gobierno de la ciudad y las, y las juntas comunales por toda la ciudad. Eh, eh, un grupo de vecinos de la Comuna 7, eh, Flores y Parque Chacabuco, Eh, comenzaron desde el 2013 reclamos por la situación de mala iluminación. Y así, por mediciones que ellos hicieron y que fueron corroboradas luego por funcionarios, nos enteramos que los luxes de la nueva eh, iluminación no coincidía con lo exigido por el pliego del... Eh, número 652 del 2015, por el cual se readecuó la iluminación pública. Ahora, decimos que con las eh, luces LED ahorramos energía, pero vamos a ver si se podemos contar como que ahorramos energía luego de que se haya amortizado el gasto ...que implica la nueva colocación de luminarias y además no dejemos de tener en cuenta... ...que cada vez que un frentista o una frentista pide una poda puntual... ...porque no se ve bien en su cuadra y por lo tanto exige que exige que mutilen el árbol... ...ahí estamos gastando 5.500 pesos, si esto se reitera en el tiempo como normalmente sucede... Eh, estamos por un lado gastando mucho dinero en destruir un bien común como es el árbol perdiendo todos sus beneficios y acortando su vida al Cantante Suso! Recetas de la doctora Salvia Marcela para la barriga, ¿Qué mejor remedio no hallo? Arasá, cola de caballo para riñones y vejiga Recetas de la doctora Salvia ¡Listo! a dormir <música> Cierro los ojos y sueño Con el dolor florcido para mí yo no soy un bailarín porque me gusta quedar tu bater es DM Silvio, ¿recordás vos a Romina Churquina acaso? No lo escuchamos a Silvio, pero sabemos que sí que él se acuerda. Romina Churquina, sí, sí, sí, la que tenía un proyecto de WhatsApp en quechua. No, no, no, no era WhatsApp, era Wawaspaj. Gu Romina Ajá. Churquina y Ceci Suárez. Con Romina Churquina hemos hablado en este programa en más de una ocasión. Son profes de lengua y cultura quichua en el, eh, el Centro Cultural Impa la Fábrica y en otros lugares de la ciudad también. Y Almagro. habían en Almagro, tiene razón Octavio. Y habíamos charlado de que estaba en vías de imprenta la enciclopedia Guaguaspaj para les niñas. No me y digas que ese cuadrito... ¡Ajá! La tengo en mi mano, no sé si la cámara la puede tomar, señor sí. director. Sí, ya salió, me... la tengo en mi mano, el primer ejemplar, y te cuento que está hermoso. Y por ejemplo me encontré con que, adiviná qué animal en Kichwa se le dice Mishi. Al... Al ornitorrinco. No, al gato se le dice a mí, Gienkichwa. Mirá, ¿y no estará también eh, a Chaski? Ah, no llegué, estoy en la página de los animales todavía. Ah, bueno, bueno. ¿Y, y hay un cómo al que se le dicen... puede conseguir? ¿Cómo se puede y bueno, conseguir? ¿A dónde? Y por internet, viste cómo es todo ahora, que ya no es que tenés que ir a un lugar... Guaguaspaj, enciclopedia visual quichua, así se puede buscar. La editorial es Hora Mágica, tiene audios porque yo decía, ¿cómo vienen los audios ahora? Porque ya no viene el cassette con el que estudiamos inglés nosotros, que la profe rebobinaba uh -huh. y volvió en el diálogo Good afternoon Good afternoon En el, en el diálogo entre Peter y Mike Hello, Hello Mike escúchame ¿y a cualquier punto del país es esto? Yo lo pido. A cualquier y, punto y, del país y están averiguando si no pueden llegar también a otros planetas, porque la NASA ya está descubriendo bueno que es, pues, es viable la vida en Marte, también está descubriendo que es viable contaminar Marte para que ya no sea más viable la vida en Marte, y si esto es así estaría llegando también la enciclopedia Guaguaspac. ¿Soy un guaguaspac? El... sí. Pero es sí. W-A-W-A-S-P-A-Q, porque se ve que la Q se pronuncia J, o algo así. Así que, guaguaspac con Q final, enciclopedia visual Kichwa, editorial de la Mágica, Romina Churquina y Cecilia Suárez, y ya hay que dejar de dar información, porque la gente se olvida si uno da mucha información. Muy bien, igual prometemos a Romina Churquina un separador, con su propia voz, difundiendo esta enciclopedia. Sí, claro, claro. Kirquinchu, adivina qué animal es el kirquinchu en quichua El kirquinchu es eh, el portero <risa> El kirquincho es Ah, muy bien, muy bien Y Sisa, vos hablaba siempre de, de una organización que se llamaba Bartolina Sisa Claro, fue una luchadora una ¿Y Sisa qué significa en quichua? ¿Tendrá algo que ver no. con esto o no? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué? qué? Flor Ah. No sé, porque si es el nombre de una persona Por ahí no, o por ahí sí, como en chino Que te podés llamar sí, con sí. una palabra que figura En el diccionario Un saludo a las Bartolinas sisas Que están allá en En Flores Sur, ahí en la 1-11 Richardelli Muy Haciendo bien. Reciclaje y limpieza De calles Re, eh, Recordemos que ellas rescataron La organización Bartolina sisa Llevó con sus propias manos, un container abandonado ahí en el Bonorino, donde mm. el diablo perdió el poncho, lo llevó hasta la entrada de, del barrio richard Richardelli para hacer un punto verde autogestivo. ¿Y esto no fue denunciado todavía? y es, eh, Dejamos las líneas abiertas, 0800, mis hijos están con el padre, para que denuncien este, este atropello a la razón. Es divertido cuando publican los medios de comunicación una noticia que es sobre lo que dijeron las redes sobre algo. Que es como muy tendencioso, porque ¿quién elige lo que dijeron las redes? Así que podríamos decir eso. Explotaron los memes sobre el container robado por Bartolina sisa Suscribite a mi canal. Claro, sí, las redes sociales, esa hidra de mil cabezas, ¿cuál cortamos primero? <risa> Y en la larga lista de disculpas que debe pedir este programa en cada emisión, le mandamos una disculpa enorme a Federico Getufián, que suele realizar su columna literaria en este programa, que bueno, por eh, nuestra asistente no llegó a comunicarle lo que tenía que comunicarle y por eso hoy no tenemos su literatura. Tenemos un mensaje del abogado de Federico Getufián que quiere hacer la próxima columna literaria y de paso intimarnos. El, ¿El abogado va a ser la columna literaria? Claro, sí Hay muchos abogados en la historia De la literatura argentina, muy buenos Recuerdo al genio De los palíndromos, Juan Fillol Abogado, les recomiendo La lectura de su novela Staffen, así, Staffen Con un signo de admiración final Adelantándose a la escritura de los Whatsapp Pero ese es el que Estaba en contra, no el invitado que vino una vez Sí, sí Estaba en contra, pero bueno, es otra grieta. Claro. La grieta de los palíndromos. Buenísimo, estos mis hijos están con el padre, estamos llegando al final, pero hay otro mensaje hablando del bajo Richardelli Flores, de Nico Rosales. ¿Es así, Silvio? Así es, Braulio. Nos escribe Nico Rosales. En realidad no nos escribe Nico Rosales sino que ya escribió para quien lo quiera leer en la página digital de la comuna 7.com.ar con las repercusiones del allanamiento al bachillerato popular del Bajo Flores recordás nuestro último programa sí. la organización está pidiendo la solidaridad de la comunidad sí. y por ello lanzó una campaña de donaciones con el título la educación no se allana a través de las redes sociales de la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores. Repito, Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores. ¿En qué página podemos encontrar más información sobre lo que dice Nico Rosales? La comuna7.com.ar con su director artístico Fernando Zucker le mandamos un saludote. Muchas gracias Silvio, muchas gracias Sebastián en la operación, impecable, ¿eh? ¿podemos ser como los relatores de fútbol que califican el arbitraje eh, de, después del partido? Impecable, y eso que tuvo un entrenamiento semanal muy duro, la pretemporada en Mar de Ajó, le dejó los dedos acalambrados impecable, muchísimas gracias Sebastián muchas gracias a toda la audiencia nos encontramos quizás la semana que viene un abrazo adiós Mucho, mucho, mucho, como si foides tratarme de la última vez. Esta es última vez. Mira besa mí. No, ha no, empezar en mucho molochazo. Nada, nada, nada. Eh, hey, tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.